Es más oscuro, eh, por lo menos acá en toay donde estamos. Nuestro cronista de exteriores está en la ciudad de Santa Rosa. Mauro Monteiro, buen día. Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo andás? Andan? Bien, todo bien, Mauro, por acá. ¿Dónde andás? Voy a decir una palabra que me encanta decirla. Sí, ya sé. Ciudad eh... encapotada. Ah, <risas> ¿viste? Sí, muy bien. Sí, eh, pero pero ¿qué pasó? No estaba así. Sí, de pero un... hasta desde hace un ratito, mirá... Eh... Me metí en un lugar, bueno, que después vamos a comentar bien dónde estamos, eh, y estaba como, estaba algo nublado, con un poco de viento, como está la ciudad de Santa Rosa, un poco fresca la mañana a esta hora, pero no estaba nublada como hasta ahora. Ahora se nubló toda la ciudad. Mm. Eh, no sé si estaba previsto qué, no sé si hice bien o no, pero hasta entré el tender con ropa, eh, lo entré, porque me pareció como que iba a llover. No sé si está previsto lluvia... Pero si uno mira el cielo, dice, ah, puede llover algo. No, pero Mauro, no está pronosticado lluvia. ¿eh? No está pronosticado. No, no. Pero bueno, viste cómo es esto. Eh, el servicio le puede errar. Pero de verdad, se descompuso desde hace un ratito a esta parte. Desde mm. hace unos 40 minutos hasta ahora, se descompuso el, el tiempo de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, mientras tanto, hay que, hay que aguantar este día. Ojalá que mejore, sobre todo porque es viernes, es fin de semana. Mm. Y nosotros, como medios comunitarios, alternativos y cooperativos, tenemos... muchísimo trabajo sí eh, tal cual eh, estamos eh, por arrancar con la asamblea del foro argentino radios comunitaria la vigésimo justo en el décimo aniversario de radio Quermés, se juntó exactamente, todo exactamente todos sí. años redondos sí tal cual eh, bueno por... después vamos a adentrarnos un poco en eso recién estamos este, acomodándonos para que dé inicio la, la asamblea nacional de farco mm. es una asamblea que reúne a, a más de 120 radios comunitarias Y unas 150 personas nos vamos a reunir en el colegio de ciudad de santa rosa pero vamos a tener toda la mañana para para comentar mejor mm. y sobre todo para escuchar voces de, de otros lugares del país con otras realidades con otras historias y con otras tonadas también sí. porque también nos gusta, nos gusta escuchar esa esa parte de, de las este, de las regiones así que vamos a adentrarnos en un ratito en toda esa actividad Eh, por lo pronto les, nos metemos ahora en un tema que surgió ayer y se dio a conocer ayer públicamente, pero que ya venía desde hacía unos días este, manejándose cautelosamente y que finalmente ayer se concretó en una denuncia contra un juez federal de aquí de la Ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando de una denuncia por eh, violencia laboral, por violencia de género, por amenazas por coacción y hasta hay un caso de una privación ilegítima de la libertad eh, contra Pablo Díaz Lacaba, el juez federal que funciona eh, que es parte del TOF del Tribunal Oral Federal de, de la provincia de la Pampa. Todo esto eh, está recién en una en una investigación. Ayer se hizo una presentación este, formal y la fiscal eh, Yara Silvestre está investigando. pero los hechos son muy, pero muy graves, Pali, más allá de que se trate de un juez, y que ya es una gravedad institucional muy, muy importante, los, los casos que está investigando Silvestre eh, tienen que ver con esto, con amenazas, con coacción, con lesiones y con eh, una privación ilegítima de la libertad. Y lesiones no estamos hablando de que el juez Díaz acaba le pegó a alguien y lastimó a alguien, sino que por acción, de sus actitudes dentro del lugar de trabajo, muchas personas han tenido algunas eh, situaciones de Salud, le ha perjudicado la salud y esas acciones se toman como lesiones por más que no haya una lesión concreta y... Eh, sí, que verificada. no haya recibido un, un golpe, violencia física. Claro, claro que no haya sí. violencia física, sí. Sí, sí, la justicia toma esas acciones como lesiones. Por sí. eso, todo se está, recién se está investigando, ya se tomaron dos, dos declaraciones a dos personas, eh, personas, parte del personal del Tribunal Oral Federal, Hay un magnetismo importante por parte de los trabajadores y trabajadoras porque, por supuesto, que hay miedo. Están este, denunciando a su a su jefe directo. Estamos sí. hablando de uno de los de los jueces parte del Tribunal Oral Federal y todo eso hace que en el lugar de trabajo haya un clima bastante hostil. Porque uh -huh. los trabajadores ahora que se animaron a, a a denunciar, por supuesto, que vienen todas las todas las eh, todas las situaciones post. Eh, denuncias la, la fiscal Silvestre este, ya tiene dos, este, dos declaraciones tomadas pero ayer al mediodía se presentó un abogado este, representando a Pablo Díaz Lacaba, el juez federal que está siendo denunciado está siendo investigado ahora eh, y pidió el juez Díaz Lacaba presenciar las declaraciones, entonces ahora eso se está Determinando, se está estudiando y seguramente en las próximas horas se va a tomar una determinación por parte de la Fiscalía para ver si este juez puede estar en presencia de las declaraciones que hagan los trabajadores y trabajadoras. Pero como hay hechos de violencia de género, seguramente, y está más que seguro porque está dentro de la ley, no va a poder presenciar las declaraciones que hagan las mujeres parte... del personal del Tribunal Oral Federal. Claro, pero Mauro además eh, se le dictó una orden de restricción de acercamiento hacia los denunciantes. Claro, él no puede, el juez no puede ir a, al, al Tribunal Oral Federal que funciona sobre la calle Raúl Berdías, claro. pero sí pidió eh, estar de, de estar presente mientras declaran los trabajadores y trabajadoras. Sí, vía zoom. De la única forma, porque... Claro, tiene... bueno, pero puede sí. estar presente igual. claro No sí, no sí. lo tenés a la persona ahí al lado, pero sí. la tenés enfrente y te está escuchando. Sí, sí, sí, Entonces vale. eso también sí. eh, puede ser, tranquilamente puede pasar. Pero sí, no puede estar ni vía Zoom ni vía presencial cuando una mujer declare, sobre todo si se está encuadrando claro. estos hechos en mm. eh, violencia de género. Mm. Entonces todo esto se está determinando ahora si es que la fiscalía... le da esa oportunidad al juez Díaz Lacaba para presenciar las declaraciones. Mientras tanto, son por lo menos dos hechos. Puede ser que en el transcurso de estas horas se sume alguno más, pero todo esto eh, derivó en un malestar general que hay de trabajadores y trabajadoras del Tribunal Oral Federal y decidieron eh, denunciar a uno de los jueces que, son, que es parte del Tribunal Oral Federal, Pablo Díaz Lacaba. Sí. Todo esto pasó ayer... hace a primeras horas de ayer al mediodía se presentó el abogado defensor de Díaz Lacava y ahora se pararon esas esas declaraciones que estaba tomando la fiscalía veremos cómo avanza pero es de una gravedad institucional que hayan denunciado a un juez este federal, sí. y vos te acordás del caso eh, Antonio Charlín claro. que fue denunciado sí. por justamente la fiscal Ara Silvestre que lo llevó a juicio. Sí, Entonces y, todo eso sí. derivó en una situación, en este caso, está lejos de todas las situaciones que este, que, que, que participó, que fue partícipe eh, eh, Charlín pero una, una violencia laboral en el lugar de trabajo es grave, y sobre todo si la, la está... O accionando un juez federal. Claro. Eh, vos sabés, Mauro, que ha trascendido también, eh, bueno, que son tres los secretarios que denunciaron Eh, a Díaz Lacaba, eh, pero también cuentan con el aval eh, de los colegas de Díaz Lacaba, de Marcos Aguerrido y de José Mario Triputi, que han avalado eh, la presentación que han realizado eh, al menos tres secretarios eh, del Tribunal Oral Federal, además de eh, otro grupo de empleados y empleadas. Eh, contra bueno, Díaz -La si hay un aval de sí, en sí, este sí. caso de los colegas de Díaz Lacaba, es claro. que también le saltaron la mano. Claro, sí, es como que ya le venían advirtiendo eh, que estaba teniendo actitudes violentas hacia los secretarios hacia el personal, pero bueno eh, no, no hizo nada. Por eso los colegas de él incluso han avalado. Eh, sí, y Díaz Lacaba está pasando por momentos complicados porque se sumó hace un tiempito atrás una, un reto de parte de la, de la cámara de casación por un caso en el que este eh, este Díaz Lacaba participó de un de un juicio en realidad de una investigación de por el, por tenencia de drogas. y absolvió a uno de los de los imputados este, y también este, tomó esas esas declaraciones eh, públicas después de que haya determinado con algunas palabras poco poco gentiles dentro de, de, de, del, del ámbito eh, judicial y sobre todo federal hacia una persona que estaba este, estaba eh, tenía en su poder cerca de, de unos de, uno, de unos 500 gramos de de marihuana esa esa situación también la están resolviendo desde casación así que no son días este días felices para el el, el juez Díaz la cava aquí en santa rosa ahora se sumó esta esta denuncia por violencia laboral de parte de los propios trabajadores y trabajadoras eh, bien mauro bueno eh, en un rato más nos reencontramos eh, con el tema de la asamblea de farco En un rato cuando usted disponga, Pali. Bueno, gracias Mauro. Hasta luego. Nuestro cronista de este